A baby. Дякую Vamos a declarar, tal vez nuestra nación se encuentra como el dice de sequía, Pero vamos a declarar una palabra profética y comencemos a profetizar sobre la nación. Y vamos a declarar. Дякую!